La de eh, sí, testificar los eh, agentes de la Guardia Municipal de Elección que están propuestos y documentar eh, que se le dará todo lo mismo. Eh, el atestado de la Guardia Municipal Eiffel, o, o, de Lezo, por el hecho está reclamado desde el 10 de diciembre de 2012, eh, el documento número 2, que tiene compartencia a cabo de la Guardia Municipal Eiffel, de Lezo, de diciembre de 2012, el documento número 3, con notaciones de forma corte eh, de luz, de la Comunidad número cuatro, ese documento presentado por José Lucas y los restos usuarios de, de, de París Díaz, aparte de la Comunidad Polar, eh, a una sesión de medición con la alcaldesa de Leuco, para intentar su estas cuestiones. Es un documento de, de repuesta de acuerdos, o la, en la otra parte no es un documento, de, un documento alguno. Es un documento de reclusión y se va a dar ante habitantes de José Lucas, en el momento número 6, en el momento número 6, ...estando en Cristo se encuentra residencialmente en el inmueble durante la edición Hay que para la parte las fotografías, se ...es una de la edición de la edición. Es una venta de la edición gente... Eh, no, el que, el que interviene es el de 5 y el que vemos es la norma y Un momento, un momento, que se ha dado un indicador a que van. Un momento, que tiene que preparar la, que prepara la... Sí, exclusivamente documentada, señoría. Nos ocupa la sentencia de fecha 22 de noviembre de los días, publicada por de instrucción número 2 en fecha 22 de noviembre de los días. Es de una norma tibena, por unos similares que fueron denunciados por la compañera de señores. Esta... Os he hecho nunca, sin de la conversación. ¿Vos ha estado grabado? ¿no? Sí. Ahora que conozco que no ¿Qué pasa si no se entienda? principal, el 5? Sí. que como testigo de un que sigue por José sea, Lucas Arza contra Manuel Mujer, que se va a se desigual, se la las personas. Laboral. ¿Tiene algún interés en resultado del juicio? No, no voy a decir la verdad, que una factura por el juicio. El día 23 de abril acudió al lugar por un problema en cadena, en una cruz para la Vireta. Sí, había una paella hasta las cadenas y habían un cruzado, también podí resultados La que había colocado la, el candado salía en este momento. Yo le pregunté a Ana, a ver si era suyo, o que no. No, sí. no, no, porque no. Entonces, pero va a mí ver si ¿de coche era suyo? Porque no. Y que había colocado el candado tampoco, lo... tampoco. Eh, todo lo que pasa ¿Ahora? Sí, la primera es media la primera es la primera ¿Ahora sí? ¿Ahora sí te cortó una valla? ¿Nos puedes pilar la parte de abajo de la valla de su foto? No Porque él tiene unas cadenas de rango de... Este está hablando de problema, la arena porque la arena está ¿Se conoce que sería precierta? Sí eh, Sobre la el mapa que le presentaba antes eh, nos puede explicar sí. eh, ¿El cambio de acceso a la parte la, que es de, de, de, de, de, de la propiedad foral pues, ¿Cuál es? ¿El cambio? No bueno, puede ser un cambio que va a tener pues, de parte de la serie. Sí, sí, sí, luego hay otro, pues habría que con la presidencia. Y para en los tres niños. ¿No está No, es no. Sí, habría usted que interveniera en su ocasión, si hubiera de escenarios, ¿sería pareciera? En otra ocasión. ¿Te explico? Sí. En otra ocasión queda lo contrario, era los de, de la zona foral, no. Estaban dentro y les habían encerrado. Bueno, tenemos una valleta encerrada y por el, por el costado había la valla habitual de pinche para no animales. Pues, llanado para que les abriéramos. Pues ¿Y ese cedre había impuesto el cierre que se ha habido al cedre para animales o para personas, para que no pasen personas? El cedre que yo, en esta ocasión que abrí, ¿Ese está puesto porque hay unas cámaras y unas aníbales para no se lo van se lo van a estar no, para la con eso no de casa. También lo comentamos, pero está justo ahí para no pasaran no se Pero, no, pero ahí donde está. No, nos podemos ¿sí? intentar. Sí. Sí, por la venida su señoría. Eh, esa valla, esa valla que se encuentra en un camino público o es un no te puedo contestar lo he consultado con los dos mismos y no me enseguida contestar y aún así o sea, la titularidad no la desconozco es el único camino de acceso a la zona de titularidad eh, de la titularidad y el otro camino es el que va a la casa de Manolo y de Pacheco el camino cambios sí, y dibujos con la, de la derecha la circulación, con la, la izquierda a la franquilidad no ha conseguido ningún interponar ninguna sanción administrativa por, este, por tener que golpear el o por el golpe de maillazo? No, puse una sanción por poner un coche cruzado impidiendo el paso de personas en un municipio. ¿Pero no por tener que golpear el caballazo? No, no, no. no, no presentarse a la